¿Por dónde vamos? A bueno, va, vamos, a, vamos a ir este a hacer un repaso de los últimos números que tenemos eh, a nivel internacional y después nos vamos a acercar un poco a, a los dos grandes datos que se han, se han publicado a nivel local, que está vinculado con la inflación, que ha sido un dato muy bueno, y el otro con el tema del índice de pobreza, que no ha sido tan bueno. Así que arranquemos entonces, si te parece, Jorge, en Estados Unidos... Eh, Desde hace casi 10 días, eh, solamente interrumpido por el conflicto de Israel El barril de petróleo ha venido cayendo fuertemente eh, El último ajuste que se ha hecho acá en nuestro país hace 10 días Tomaba un barril de petróleo, el West Texas A entrega en noviembre de 92, 93 dólares Es más, todo el mundo estimaba, o por lo menos se hablaba de un barril en el entorno de los 100 dólares antes de fin de año. Bueno, desde fines de mes hasta, repito, hasta la escalada de violencia que apareció en, en el Medio Oriente, eh, se desplomó el precio del barril, de hecho hoy está eh, cotizando por debajo de los 85 dólares, 84,93 en este momento. Lo cual le ha permitido un poco un poco de aire al gobierno, eh, a, la, a permitir la suba un poco del dólar, que recupere algo el camino. De hecho, al cierre de ayer el interbancario el fondo estaba prácticamente en 40 pesos el dólar, a mitad de camino de lo que entendíamos nosotros tenía que estar para por lo menos recuperar el trecho perdido en los últimos años. ¿sí? De mantenerse esta instancia podríamos pensar que a fin de mes hasta se podría revertir un poco la suba que eh, tuvo el combustible en a principio de este mes de octubre. Y a propósito de eso, el otro dato que va a ser fundamental es el que en estos días se va a publicar por parte de la Reserva Federal en lo que se llama las minutas, eh, respecto a cuáles son las perspectivas de la tasa de interés. Se espera que no haya cambios, si eso ocurre y la circunstancia se mantiene, bueno, entonces de esperar que nuestro país tengamos un dólar más, aproximándonos a 41, 42, y un eh, combustible, por lo menos, que no siga subiendo. Ese sería un poco el razonamiento. En la semana pasada se publicó el dato de inflación, que es otro dato positivo en ese en este aspecto, por primera vez desde el año 2005 la inflación interanual de los últimos dos, 12 meses, cerrado en este caso a septiembre, estuvo por debajo del 4%, concretamente 3,87%, eh, en el piso prácticamente del rango meta que el Banco Central tiene de entre el 3 y el 6%, Y esta, esta baja fuerte de la inflación se basa en lo que se llama la inflación subyacente, que está todavía por debajo de esta, la subyacente está en 3,35% anualizado y lo que se diferencia de la anterior es que elimina todos los productos que son muy volátiles, concretamente frutas y verduras <coughs> que tienen alta volatilidad de precio y también el combustible Que queda fuera de la medición. Si uno elimina todo esto, o sea, va al corazón de la inflación, eh, nota que inclusive está por debajo de este 3,87, repito, 3,35. Esto es una, es una buena noticia porque, repito, le va a permitir también al gobierno, junto al anterior, a dejar eh, flotar un poco más el dólar al alza y obtener algún equilibrio un poquito más estable con respecto al mercado cambiario. Si uno mira los rubros que están atrás de este 3,87, bueno, alimentos y bebidas ha sido el que más aumentó y transporte también a partir del aumento de los combustibles del mes de septiembre. Eh, mientras que otros rubros han sido este han tirado la baja este este índice concretamente, por ejemplo, vestimenta, ropa, viene desde hace varios meses este empujando la baja a la inflación. Se espera que para el resto del año 2023, o sea, lo que queda, octubre, noviembre y diciembre, probablemente esté un poco por encima de este 3.87, en el torno del 4 4.25%, sigue siendo una tasa muy baja considerando el histórico. Y el otro dato, este es un buen una buena noticia, la otra noticia que no fue tan buena es que se publicaron los datos de pobreza del primer semestre de este año y aquí no han sido muy buenos eh, los resultados obtenidos, eh, los datos especifican que hay un 10,4% de personas que están por debajo del índice de pobreza, y un 0,2 por debajo del índice de indigencia. Es un número muy parecido al que teníamos en el primer semestre del 22, teníamos 10,7%, ahora 10,4. Eh, para que eh, la audiencia tenga una idea, se si considera alguien pobre... Sí, el ingreso para tres personas, el ingreso familiar líquido en Montevideo es entre 47.809 pesos y para el interior 31.990, estamos hablando que para el interior el ingreso de una persona sea un poquito más de 10.000 pesos líquidos, ¿verdad? Eh, por debajo de eso, repito, tenemos un 10,4% al cierre del primer trimestre, a junio del de, año 23, y cuando uno ve esos números, lo peor es lo que hay adentro. El grueso son jóvenes, niños, entre 1 y 6 años tenemos un 20,9% por debajo del índice de pobreza, entre 6 y 11, 19,1, entre 12 y 17 años, 18,8%. Estos son cuatro puntos por encima de lo que teníamos en el año 2019, o sea, antes del inicio de la pandemia quiere decir que pasó la pandemia se, claramente se afectó el mercado laboral y de ingresos de nuestro país y todavía no hemos logrado llegar a los valores que teníamos anteriormente más allá que el Producto Interno Bruto sí está por encima del valor del 2019 lo peor de todo es que hay un informe de las Naciones Unidas que es un poco lo más triste dice que dada las características de la pobreza del Uruguay con 120 millones de dólares anuales eso se resolvería prácticamente en su totalidad, 120 millones de dólares, que puede parecerle mucho a la audiencia. Sin embargo, varias veces eso es lo que se gastan en varios organismos del Estado y también en los distintos organismos que atacan a la pobreza, o que son bastante más que 120 millones de dólares a, a, anuales. Así que daría la impresión de que nos está faltando un poco de ideas y un poco de políticas más adecuadas para combatir este problema, que repito, ataca fundamentalmente a los jóvenes y eso es una semilla bastante complicada de cara al futuro. Un joven que está en estas situaciones difícilmente va a tener probabilidades ciertas de integrarse al mercado en su eh, adultez y todos sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Hasta claro. aquí llegamos hoy, Jorge. Claro que sí, claro que sí. Mauro, interesante tu aporte, como siempre, nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge, buena semana para todos. Igual, hasta pronto. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.